Vides una moneda y en la, la tiene Ojo que hablo de moneda sino de gruesos billetes Serà per de vivir que gira, que gira el cielo y la ancha avenida los días cantarán Día, décima temporada fue si no sino de asfalto las sensaciones profundas lo no bien nuestro abogado que imagen fecunda la vida es una moneda la rebusca la tiene ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes solo se trata de Es la rata Y que el sol sea siempre vida La lluvia y el viento, la luna también Y que siga pasando el río, azul cantarino como en la niñez Y que siga pasando el río, azul cantarino como en la niñez Y que nunca nos falte tiempo pa' con un amigo sentarse Volvemos acá por el aire de Radio Tincu 107.9, la radio sin patrones. Eh, antes de pasar a nuestro siguiente invitado, vamos pidiendo se está pidiendo firmas para que la Agencia Nacional de Seguridad Vial ingrese como Amicus Curio, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Este, para que, por el siniestro vial, ¿no? Sí. Por el siniestro vial, vamos en 499 firmas necesitamos más firmas por favor este, para que ya que bueno hay un juez que revocó esta autorización así que bueno quien pueda entrar este a esta la, página de hadbas Sí, no se puede publicar en el facebook de la radio ahí día. lo vamos a publicar Bien, bueno después lo... lo publicamos así bueno la gente puede firmar porque es muy importante que la agencia nacional de seguridad Vigal ingrese como amicus, Puri, no sé cómo es, este, así que bueno, vamos a pedir eso. Y por otro lado, no nos olvidemos que este sábado es 3 de junio, así que vamos a estar ahí marchando, gritando, este para que algún día nos dejen de matar, ¿no? Bien. Bien. Y ahora sí, presentamos acá a nuestro a nuestros invitados. No sé si se quieren presentar ellos. Esto es autopresentado. Esto es autopresentado. Bueno, me presento primero, mi nombre es Silvina Alasca, nos a un sector de defensa del medio ambiente de acá de Terresierra que se llama vecinos por el Monte. Y yo soy Coqui Cuellos, andadero comando a la gente, eh, también soy de Vecines por el Monte, y venimos acá de radio a, a comunicar, informar, eh, a hacer que la gente se entere y participe, Eh, que estaría bueno que se lleguen el viernes eh, 2 de junio a las 18 horas en el Centro Cultural Honorio Bustos para la presentación de un libro que el libro se llama Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo eh, y Agroecosistemas que lo hizo gente del INTA con investigadores del CONICET Gente de linda de Villa Dolores, Manfredi, linda de Cruz del Eje. Y, y bueno, estamos en esa ahora. estamos en eso. Este, esto lo organizan eh, ustedes, ¿no? De cine por el Monte. Vecina por el Monte y les presta el lugar. El, eh... el Honorio Bustos nos presta. La, ah, bien, el, bien. La Secretaría de Cultura de Cura Brochero. ¿no? Bien, bien. Y la Biblioteca Popular. Ah, la... bien, bien. Le, le presta. Un, hablamos de un libro con un título muy grande uh -huh. este me imagino aparte de, se habla mucho no de este del ordenamiento territorial que de, justamente hablamos hace un rato y que no se habla mucho las campañas de esto no prácticamente este, por lo que he estado siguiendo a las campañas de unos candidatos se habló prácticamente nada yo no he escuchado absolutamente nada sobre el, un tema tan importante que tenemos para todos los tercerranros que es como es el, el medio ambiente un lugar donde esté donde lo habitamos donde eh, tenemos mucha naturaleza tenemos ríos y este que debemos cuidar y mantener y se ha hablado muy poco en este libro presenta digamos una, una, este, un estudio sobre los tres departamentos de esta sierra en san javier san albert y pocho y lo que establece es lo que se llama capas que eh, que lo vamos a relacionar con lo que establece la ley de bosques y las capas son las diferentes de visiones que se tienen en el mapa por ejemplo, desde el punto de vista hidrológico desde el punto de vista de vegetación desde el punto de vista de biodiversidad entonces hace todos esos mapas, siete mapas en total donde ellos hacen un estudio de todos estos temas y le dan una categoría de importancia si sí, eh, el ordenamiento territorial como explicaba Silvi está enmarcado dentro de la ley de presupuesto mínimo, la 26.331, la de ley de bosques. Y esta ley marca 10 criterios para aplicarlos a territorio sobre los mapeos. Bueno, eh, la gente del INTA aplica 7 de estos criterios para llegar a, a, a las conclusiones. Porque eh, también... ...lo creyeron más relevante... ...y hay una... ...capa social... Eh, ...que tendría que hacer... Otro, ...otros profesionales... ...o sea, esto es... ...una gran ayuda... ...y este libro... ...se empezó a hacer desde... ...2017... ...gracias al pedido de la Municipalidad... ...de Nono, que estuvo con el INTA... ...para hacer... Eh, ...el ordenamiento territorial en su ejido municipal. Entonces, desde ahí ellos dijeron, bueno, hagámoslo para para todos, eh, San Javier, San Alberto y Pocho. Y, y bueno, eh, ahora lo estamos lo estamos presentando y en la primera vez que se va a presentar este libro lo vamos a hacer en brochero. Tan de estreno? Estamos de estreno, ah, claro. De estreno. O sea, ah, habían porque recién decían que lo habían felicitado a la comuna de no no justamente por estas por este tipo de cosas y me imagino claro ellos piden este ordenamiento que eh, tuvieron una mirada más amplia de quien se lo pidieron de decir bueno ya que estamos tenemos todo no sí eh, creo que eh, dentro de todo eh, no no está a la cabeza no solo de del departamento, sino en la provincia con el ordenamiento territorial que ha sido bastante amplio, eh, que tendrá sus defectos, pero también tiene sus virtudes y es un puntapié muy grande para planificar nuestro futuro, para ver a dónde vamos a ir con, con las tensiones ambientales que tenemos en, en nuestro valle. Claro. Yo, yo, yo estaba pensando que qué importante es que vaya la gente pero también qué importante sería que vayan los candidatos ¿no? como para ver que ¿sab, saben de alguna presencia algún candidato que va a ir eh, Sí, hemos, hemos tratado de invitar a la mayor cantidad de candidatos eh, de acá de nuestra zona hay algunos que han podido confirmar otros, que, otros lamentable no. lamentablemente no y Y este, uno de los confirmados es Mariano, Mariano Céballo, justamente en el, el actual intendente, no, no, que es candidato para el legislador departamental. Eh, después no sé qué, pidió otro eh, bueno, otro tipo de organismo también, no solamente candidatos, sí. como están ahí todos eh, bomberos en brigadas, brigadas forestales, en eh, todo, porque es, es un material que es útil no solamente para planificar, sino también para restaurar, atravesar incendios. En ver cómo está distribuido digamos el bosque en nuestro territorio entonces tiene muchas se, mucha utilidad eh, se puede digamos ser de base de conocimiento para este diferentes cuestiones en políticas o ambientales o de prevención eh, es un libro que por, se me ocurre por lo que están contando que se podría por ejemplo eh, en las escuelas contar no aplicar algo de eso el, estaría, sí, buenísimo. Sí, estaría buenísimo lo que lo que sabemos todo es que tenemos grandes presiones ambientales en la zona que la mayoría de bosque nativo que queda en la provincia de Córdoba está en, en los departamentos del noroeste de, de la provincia en el valle tras la sierra eh, que tenemos un, un terreno con una deterioración es muy heterodoxo, con altura de 2.000, 2.500 metros a 500 con precipitaciones de, en, en alta cumbre de 800 milímetros a, a 200, 300 para el lado de Chancani. Entonces es un terreno muy variado que tiene, tiene sus su diferentes tensiones en diferentes, en diferentes lugares como por ejemplo eh, de la parte de Villa Dolores yendo a Chancaní, tenemos el problema de del de avance de las tecnologías con las perforaciones profundas en donde han generado nuevas zonas de, de agricultura, en donde se han llevado por delante un, un monte con un alto valor ecológico y que está en riesgo si no planificamos. Eh, también tenemos eh, la presión urban de urbanización en, en nuestra sierra en esta parte del más pegado a las altas cumbres y en esta zona que tenemos también las cuencas de río en donde nacen eh, y bueno qué va a pasar si sacamos a esa, esa vegetación qué va a pasar con las crecidas eh, qué va a pasar con ...con la calidad de nuestros ríos... la calidad de nuestras aguas... ...y si las napas se contaminan... ...con efluentes cloacales... Y, ...y bueno, todo eso... ...genera... ...genera quilombos... ...tenemos la parte de... ...de muchas casas... ...que se están construyendo... Eh, ...alrededor de los pueblos... ...en zonas de monte... Eh, ...que se llaman las zonas de interfase... Eh, en donde se han generado los mayores incendios y, y más voraces y peligrosos eh, que hemos tenido el año pasado entonces para planificar y, y tener eh, bajar nuestros riesgos, eh, tener una vida sana eh, tomar un, para tomar poder tomar agua agua que nos haga bien y no mal bueno tenemos que ordenar nuestro territorio, Eh, para las futuras generaciones Para ver nuestro futuro Claro que el problema no sería Que, que... A ver si voy entendiendo No es no el problema, nadie está en contra Del progreso, porque siempre la excusa No, los hippies se oponen al progreso No quieren nada, sino que es una planificación ¿No? Es, sí. es fundamental Planificar, porque Sin Ambiente Eh, es claro que no vivimos o sea eh, como que cuando hablamos de progreso caemos en lugares comunes en donde el progreso se ve en abrir una calle, hacer un asfalto armar infraestructura obra pública eh, y, y, de, y de desarrollismo inmobiliario que se ha visto mucho en nuestra zona eh, pero Pero bueno muchas veces nuestra frase han sido que el progreso nos roba futuro porque en esto vamos perdiendo eh, vamos perdiendo salud en el sentido de que cómo está nuestro aire cómo está nuestro dique que ya vemos estas algas fuerte flúor, eh, ya lo hemos visto en nuestro dique, como se ve en el dique San Roque, en el dique Los Molinos, eh, también lo vemos en, en verano con las gastritis, eh, las otitis, con, con los chicos que van al río, entonces eso no lo teníamos antes y esto es por, eh, por eh, el gran impacto que estamos teniendo en el ambiente y Y no solo eso, que también sabemos que los bosques son son lugares de amortización eh, y lugares de, de captación, de, de regulación del clima y con todo el cambio climático son re importantes. No, no, no, pienso, ¿no? Yo me mis extremos se me ocurre, eh, lo escucho de Koki y pienso o lo entendemos o dejen de tener hijos porque es no hay futuro, pero yo se me extremista igual, ¿no? Este, y, y pienso en Springfield, somos Springfield, ¿se acuerdan el, el pez de, tre, de tres ojitos? Somos eso, el futuro llegó, ¿no? Hace rato. Y de la peor manera. Sí, eh, es, es, es, es claro el panorama, eh, todo todo el mundo lo ve, pero nadie le pone el cascabel al gato. ¿Qué es eso es como que eh, la como que nuestro el pensamiento colectivo va por otro lado en donde se prioriza el tren delantero del auto a, a la salud de nuestros hijos a una buena agua a un buen aire a futuro y bueno también eh, es eso de que las crisis tienen cara de hereje, ¿viste? Vivimos en crisis, vivimos con cara de hereje y seguimos herejeando. Claro. Hay un hay un tema que yo recién le preguntaba a Matías que es el candidato a intendente de no, ¿no? Eh, que no se habla más de la autovía que va a Dolores. ¿Será porque hay elecciones? No sé por qué, pero ¿qué pasa si dentro de después de las elecciones aparece de nuevo el tema, lo quieren hacer? ¿Cómo estamos ahí? Con el mapeo. Eh, la verdad que no tengo idea. <risa> eh, lo, lo que sí sabemos es que, eh, bueno, hay, hay cuestiones claras de que eh, el cambio climático eh, está en todos lados, está presente y todos podemos hacer algo. Eh, esto estos eventos extraordinarios puntuales que hemos tenido como la helada el 17 de febrero eh, incendios voraces sequías gigantes y futuras inundaciones mm. están pro, pro, pronosticando eh, que lo vemos en nuestra zona bueno tenemos que ver todo eso y cómo lo vamos a manejar vamos a hacer eh, o, o dejar que la naturaleza haga y se autorregule, cómo, cómo hacer esas capacidades de, de absorción de nuestro territorio, ¿no? Estamos jodidos, sí. <risa> estamos jodidos. Yo propongo ir entre medio a un temita musical, ¿no? bueno este y así seguimos con los chicos que hay para hablar por mucho pero bueno. antes no quise, quisiera saludar este a oscar landoni que desde acá le mandamos un abrazo grande grande eh, acá Bueno, acá tenés tu abrazo No será el de tus hijos, pero acá tenemos un abrazo Con mucho cariño de parte de acá de De un día Y a Romy Ardiles que quería en particular escucharlo a ustedes Chicos que nos están escuchando de Santiago de la Estera ah, Si sí, me sí, sí, ha interesado Mucho el bueno. tema, así que de bueno, paso aprovecho a Soledad y Néstor Que están escuchando de Buenos Aires Y se sumó Franco también, así. o lo sumaron No sé <risa> <risa> uh -huh. Bueno, vamos un temito y seguimos Vamos Subiendo por el arroyo se llega a sierra embrujada No sé si hay rincón más lindo por el camino pensaba Ahí me voy para el refugio buscando yuyito y calma Y en el pozo de las truchas curar el cuero y el alma Os amb punta i fletxa Imponent del ser negro El sopi com maig Emvejacient no és de suel Allenlà si Quedarse a vivir, hermano, veré cómo madura el hilo hacia final de verano. Tendrá doña Encarnación algún quesillo de cabra, de pastorear Sergio Torres passa por l' el tan Saber lo que dice el viento cuando amanece un helado. hoy se llega si es rembrujada no sé si es ringón más lindo por el camino piensa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 el quinto ¿A quién bueno, no mataste, soy buena Elena. en las matemáticas no soy buena en las matemáticas este. Sí, yo tenía una pregunta si se puede adquirir el libro mediante pdf, algo sí, el libro es de distribución gratuita Ajá. está este, en un drive que podemos compartir sin, sin problema pero no es, es gratis digamos. no hace no, no falta comprarlo sino que está en, en subido en una, una plataforma donde se puede descargar y físico Y físico, no. No tengo entendido que no. Ah, va a ser no, solamente por es, la plataforma. Es solo por, solo por plataforma. Ah, um, pero bien. Está, sí. está buenísimo porque se puede compartir, pueden ahí descargar a la persona que le interese. El tema. Claro. Ver en su en su territorio, en su, su común, en su, en su superioridad, como, qué está pasando, por el bosque, dónde está ubicado. Ah, este, está eso, bueno. Eso, todas esas capas que se, se hicieron lo pueden este empezar a analizar a partir solamente de bajar el... El pdf, el PDF. Ah, y bueno. otra cosa importante porque escuchaba este a una de las de las chicas que trabajon en, en esta en este libro a la hora que este, podían pedir digamos este las municipalidades en eh, asesoramiento si quieren hacer su ordenamiento territorial la inta de esos dólares así que tienen ahí una este alguien que fue asesorar guiar para ver este la importancia de, del bosque nativo en Acá te la cierro porque en todas las cosas. Claro, ¿no? ah, en todas las cosas. Perfecto. ¿Coki? Sí. Eh... Te veo con muchos apuntes, comentame no, tus apuntes. No, no, no. <risa> una página es que donde una va a estar subido. A ver si pierde todo. Una página en Facebook donde se pueda ir. ¿A qué plataforma para bajar el libro? ¿A qué plataforma para bajar el libro? compartir igual tendrían que ir a la presentación y ahí le van a decir nada ¿no? sí. claro. igual esa te la dejo a tu criterio <ríe> <ríe> no, eh, qué, qué yo, <ríe> yo ¿ustedes, iban teniendo alguna información a medida que se va haciendo este libro estaban en contacto Eh, y fuimos a un par de reuniones que se, fueron, que se fueron haciendo este con algunas personas del inta fuimos ahí a, a san javier el que hicieron también que están haciendo su ordenamiento territorial también estuvo ahí la participación del inta y este bueno ellos fueron comentando digamos también como ir hablando armando libros después fuimos a otro compañero fue también a San lorenzo tuvimos en la presentación que hizo son hace un par de años cuando se aprobó el, el ordenamiento territorial así que hemos hemos tenido ahí este en diferentes instancias digamos, en lo que se fue haciendo Claro, hay como una especie de seguimiento sí, ¿Y, y sí. pueden saber pues, si la gente del INTA comentaba los, el interés que ponían los municipios por este ordenamiento, nono, no no que fue el que lo pidió? No. ¿Yo? Eh, sí, eh, no, mencionaron algunas partes de lo que dije, también ra las rabonas, también este había este solicitado ahí creo que tuvieron una reunión un, sí, con el INTA también las rabonas en eh, Bueno, no no eh. Sí, también la, la, la presentación de este de este libro que, que hacemos de vecino por el monte tiene como eh, el objetivo de que darlo a conocer ayudar a que el linda lo deja conocer y que que sea algo renombrado como el INTA, que lo, que la base desde donde sale, eh, está buenísimo porque aglomera gente de diferentes lugares en donde en donde está bueno juntarse. Claro. Eh, no solo que sean lo, los cuatro que se juntan eh, siempre en estos temas, sino que juntar gente de diferentes lados como para empezar a encontrar lugares comunes en donde podamos, eh, podamos tener acuerdos y, y bueno eh, como decíamos esta es una pata que es nece eh, muy necesaria pero también necesitamos que se, se vaya trabajando en los territorios porque porque bueno no, está la, la presión económica todos necesitamos el vil metal, Y bueno eh, pero también tenemos que vivir eh, acorde a, a esto que se dice sustentable claro. eh, en donde las capacidades mixiles del de ambiente eh, se le dé la, la oportunidad de que se, de que se autorregule... de que tenga tengan lugar las demás especies porque solo sólo vemos los derechos del hombre, pero hacemos percha los, los derechos de las más, de más especies, en donde también tenemos que aprender que somos estamos todos entre Somos un ecosistema. Claro, claro y, el... y tenemos que vivir en, en equilibrio para poder regularnos. Eh, uh -huh. es, es así de simple. Claro. Sí. ¿El curo brochero pedido el ordenamiento...? Cura Brochero como que ha sido un, un lugar permeable a, a, a, a escucharnos. Bien. Eh, en donde nosotros estamos estamos tratando de, de armar cosas con él, por eso lo llevamos a Brochero. ¿Ustedes directamente eligieron ahí Brochero para presentarse? Sí, porque también es un lugar que tenemos... Va, yo me siento brocheriano ciento ciento y, y amo mi pueblo que o sea, no sé, para un río pero no es, es todo no un mismo pueblo es, es todo un pueblo para mí, todo todo es lo mismo pero el, el lugar así el terruño es, es brochero y, y bueno bueno en donde uno tiene más amistades más más más también más diálogo y, y uno lo quiere al lugar y, y bueno tenemos una sociabilización en donde se va perdiendo porque también se van perdiendo la, las costumbres se van perdiendo y el, el paisaje se va perdiendo esa interrelación que, que, que teníamos de cuando éramos chicos viste de qué sé yo el, eh, también la, los chicos hoy en día les tienen que pegar una patada para que salgan a, al patio vi a nosotros nos tenían que arriar a la noche para que, traernos y y hacíamos una cuadra teníamos monte Eh, en donde teníamos nuestra nuestra canchaita de fútbol se juntaban todos los chicos y, y también era un lugar de encuentro eh, en donde mucha eh, mucha comunidad que también pasa en otros pueblos eh, Brocheriana se, se encontraba en eso en esos espacios comunes eh, que hoy que eh, no, no se están dando y cambia la idiosincrasia <risa> del pueblo cambiamos el ejemplo de la patada podemos poner algo que no sea tan violento <risa> pongamos el, lo, lo intentamos sacar a los chicos del celular, de la tablet de esas cosas <risa> sí. eh, Mira Clavero pidió ordenamiento Mira Clavero tiene una zonificación material asociado a de bastante tiempo, este que no es, no se puede considerar según la ley un ordenamiento territorial. O sea, no no cumple, si bien tiene una significación acá puede hacer esto capaz acá, ¿verdad? Eso zonificó Cabrera, es un es una una ley bastante grande, eh, de bastante bastante folios, digamos, bastante hojas, pero no se considera porque no tuvo participación este, de la de la comunidad. No se dio a conocer, no se, no se no sabe qué, este, cómo se hizo, digamos, por lo menos no, nosotros no conocemos cómo se hizo, este qué tuvieron en cuenta para conservar tal otro lugar. Eh, ¿Se hizo con sí? expertos, con gente, no, algo? No, se sabe, no, ¿no? no, no, no sabemos. Si tiene una no. zonificación, si tiene, digamos, una zonificación, lugares donde se puede construir ciertas cosas, otros lugares no. Eh... De todas formas, también se ve en, en Mina Clavero una vez importante de la organización, lo vemos nada más cuando vamos bajando por la ruta. Claro. Eh, también hay cerca, para lado la Toma, también, este, grandes complejos de cabaña, o sea, vemos una organización importante y bajo qué criterios no lo conocemos. Claro. ¿Y en qué fecha se pidió Mina Clavero lo pidió? ¿Hace cuánto? No, eh, hizo una, una zonificación, pero no, no, no, no podemos considerar que es un ordenamiento territorial. Claro, ¿La, no la zonificación en qué época fue? Más Eso, o menos. Eh, no, no nos recuerdo. No, no. No, no me tengo, tengo ¿Estaba la, este intendente tengo PDF, ¿no? o no había otro? Per perdón. Si estaba este intendente o había otro, estaba Bañuelos o no, antes. Cuando hice la Tecnicatura de Ambiente, las prácticas, tuvimos que ir recorrer los diferentes este, municipios y pedir la zonificación o claro. el ordenamiento. En la actividad la dividida en grupo, nos topaba bien, bien Clavero y fuimos ahí una par de veces a, a Cosa nos pasaron por mail la zonificación de esta ley que no sé si tendrán este colgado en la página o cómo que hacerlo para que sea del sí se rige cuando vas a pedir por ejemplo, construir o hacerlo claro. en algún lugar Entonces, tenés que ir ahí a... bien ahora están presentando, se va a presentar este viernes este libro en el departamento San Alberto, hay eh, Eh, para el departamento San Javier. Más tenemos que moverlo de San Javier. como San Javier, <risa> ¿Piensan presentarlo? Eh, Ay, están haciendo una movida importante, chicos. Estaría bueno. ¿no? Habría que ver otras sí. asambleas. Habría que ver en la disponibilidad de tiempo y de ganas de la gente linda. Yo creo que se podría hacer. No, no, no sé... No, me matas con un esa problema? pregunta, no tengo idea, eh, lo vemos a futuro. Ah, bien, bien. bien. Esto, esto se hizo en el Valle de Traslasierra, este ordenamiento, ¿no? ¿Y hay algún proyecto de INTO? ¿Ustedes saben si en otros valles de Córdoba hay algún trabajo ya hecho así o proyecto de hacer eh. algo así? muchas preguntas que no sabemos lo que lo habrá que, que preguntar lo, sí lo que sí que la metodología de trabajo que hicieron se puede se puede utilizar en otros lados ah. y eso es, está bueno porque ya es una base importante eh, ellos se centraron en estos tres en estos tres departamentos Ah, que tengo entendido, inclusive hicieron trabajo de campo, o sea, fueron a hacer lo huevón, fueron. Claro. A, sí, sí. sí fue qué un... tipo de mosca había, no solamente con imágenes satelitales, sino que fueron en el lugar. Digamos. Es un gran trabajo por eso este que por eh, un par de años digamos la realización en los tres departamentos. Claro. Sí, sí, me imagino un trabajo sí. importante. Justo sí. adverbsemos por el monte, están ahora con el tema de esta de este libro de eh, de, de la presentación de este libro, pero siguen haciendo un montón de acciones aparte, ¿no? Y vamos haciendo algunas cositas. <risas> claro. ¿Qué sé yo? Todavía estamos con el juicio del parque. Bien. ¿Y cómo va está... eso? Está Veamos. en el Tribunal Superior de Córdoba y está ahí medio parado, pero... Las leyes están a favor nuestro, digamos. Uh -huh. La vamos a seguir y vamos Ojo, a seguir sí, no hasta donde... <risa> <risa> claro, claro la la pero, puede pero, estar, los jueces a otra cosa claro. distinta. Estamos pero hablando vamos, del parque la, solar. vamos a seguir peleando ahí. No estamos... Sí, sí, estamos hablando es del parque así. solar. Que si yo había... ¿Tenía que parar funcionando? ¿Cómo ¿Cómo está el parque solar? Eh, cambiaron dos palabras de lo que habían dicho antes y lo dejaron funcionar si, sí, sí, una cosita así diciendo, no, esta palabra este me equivoqué entonces le cambiaron el sentido de lo que habían dispuesto los jueces y continuó el funcionamiento fue o sea, así. legalmente está funcionando legalmente está funcionando porque los jueces como se retractaron, si no, me equivoqué en esta palabra, deben hacer sus efectos en, creo que es resolutivo o por suspensivo, que significa lo que en suspenso hasta que no haya una resolución superior, que por lo de sentado, Entonces podía seguir trabajando. Cierto, bueno, no me equivoco esa palabra. dijeron si no puede seguir una firma los tres, jueces de Cámara y bueno, siguió trabajando por esa cuestión y justamente por eso es que eh, se llevó justamente eso a la a Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. De Córdoba, sí. Sí. Querito superior. Digamos? Claro, unidad superior. Después si según como les vas en esa instancia tienen una más para claro, su ser celebración. Claro, es la nación, la Corte Suprema. Ah, y vamos a seguirla. Bien, sí, hasta, bien, bien. hasta el último punto. Sí. Y vamos a ver eh, pero bueno, hay que hay que, sí, luchar, hay que pelearla. ¿no? Igual queda... como que aparecieron más eh Hay como más grupos, aparte de ustedes vecinos por el monte, hay otras brigadas. Serían brigadas, ustedes no son brigadas. ¿Hay una diferencia sí, como es? Sí, es una una ustedes son una asamblea. Ustedes son asamblea. Sí, asamblea sí, sí. que tiene características que es totalmente eh, democrático, digamos. Horizontal. Horizontal. Sí, las sí, brigadas sí. también. Las brigadas también. Pero sí. tiene como objetivo las brigadas en fuerza. Claro, son brigadas forestales sí, sí. Por, claro. este... Las dos brigadas que se crearon hace poco Son este, para prevención Y, y combate de incendios forestales Esas también están invitadas A sí, el evento sí, sí. el viernes sí. este, Bien sí, sí, ahí, sí, Y ahí hay como una comunicación Entre toda la gente que está preocupada De, de nuestro planeta <risa> básicamente y, y sí, claro Sí. Están... Hay gente de vecinos por el monte que participamos en, en alguna de estas. De la Churqui, por ejemplo. Claro, la Churqui. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero sí, encontramos lugares comunes y entendemos que el objetivo es el mismo. Vivir en un lugar sano, saludable, eh, con un entorno natural. Eh, es esa. Y... Y bueno, estar eh, preparados para para algunas algunos acontecimientos que se nos vienen por ahí. El tema, ya que hablamos de eso, por ejemplo, el tema del litio que se habla tanto. Este, nos, ¿Cómo nos va a afectar si hay un, hay un proyecto a nivel nacional, no? De que habla de la explotación del litio. Pero no se sabemos para... todavía no podemos abarcar todos los temas y no sé lo sé podemos hacer futurología, claro. podemos tirar el tarot hacemos mil cosas, si querés. Buras, pero querés eh, eh, bajo un cambio bajo ahora un cambio. ahora estamos presentando este libro, embargo, es súper positivo está, eh, bueno, eh, sí, está sí, buenísimo sí. para planificar nuestro futuro en el valle, ver en y eh, ver que todavía tenemos gran cantidad de montes en la zona así en nuestro en nuestro departamento de tras la sierra tenemos un 80% de montes que hay que cuidarlo hay que preservarlo y está en manos de todo no solo de, de, los, políticos. de los políticos ni de dos asambleas o tres brigadas acá somos todos parte Entonces todos tenemos que sumar un granito de arena y, y bueno, eh, prepararnos, informarnos, eh, tratar de tener una vida más más acorde para, para llegar a tener tecnología como... ...como buena y sustentable... ...como se dice... ...que teóricamente era el parque solar... ...pero se lleva 100 hectáreas de monte... ...no, eso no... ...claramente... Claro. Pero, ...pero bueno... Hay que, hay que seguir en batalla y sí. seguir peleándola ¿Y, y estamos conscientes de dónde estamos parados hoy en día, por ejemplo pasó esto del parque solar la gente tomó conciencia de lo que se creo, destruyó creo que esto de pechar por los ordenamientos territoriales es para que no nos vuelva a pasar eso, porque también cuando empezamos a, a militar en contra del parque nos daban con un caño o sea Eh, a mí me tocó ir a, a ciertas radios, no amigas como la Tinku Y en donde los oyentes me masacraban claro. O sea que hippie que está, eh, está son, son millonarios Por eso hablan así, porque no saben que hace falta trabajo en el valle Que traen progreso, bla, bla, bla Y después con, con el tiempo se empezaron a dar cuenta que eran que es una empresa una mega empresa es un unosgarca que a los pibes le daban dos mangos no le pagaban que quedaron debiendo que cada tres meses contrataban gente de nuevo para que no tengan planta y, y bueno todo eso fue se fue viendo y gracias a nuestras luchas, no se hizo otro parque solar en Villa Dolores, que ya está aprobado, lo aprobó el Consejo de Liberante, pero gracias a esta a estas cosas que hemos hecho, no tenemos otro parque solar en, en el valle. Entonces, muchas veces vemos el vaso medio medio sí, vacío sí. y no medio lleno. Que, que es poquito el agua que le hemos podido echar, pero bueno, vamos sumando. Sí, sí. También, perdón, uno está embalado con tanta... ...publicidad política que bueno... O sea, eh, ...se ponen <risa> ...quiero saberlo a todos... O sea, ...pero, pero o sea, pasa no. que también eh, si vemos... ...el, el quilombo... Eh, ...en el aire... Eh, ...es muy difícil y es frustrante... ...y te... ...y, y, y te deja de... de, de, de bah, ...te dan ganas de decir... ...vamos a tomar un vino ya te ha perdido todo... ...pero si lo ves... ...qué puedo hacer yo... Eh, ...en esto... Y, y hacer eh, lo que pueda vamos hacer las dos cosas claro eh, vamos haciendo algo y, y, y vamos sumando viste claro está bien está bien está bien también que los tengamos acá los chicos sentados y nos pongan también nos centro de que a lo mejor uno cree que hay que ir por todo y esto despacito pasito esta lucha pasito a pasito despacito cc sí, sí, sí. bueno está bien. ¿Van? No sé, lo veo muy positivo como para la pregunta que le voy a hacer Porque en algún momento tiró que se vienen las inundaciones ¿No? Por la gran sequía que hubo, el contrarresto una gran inundación ¿Qué, ¿Qué nos espera para este año? ¿Sequía o inundación? Por las proyecciones, de la corriente del niño, calor, eh, lluvia Lluvia Sí, humedad Bien, bueno, hay que ir este viernes 2 del 6 a las 6 de la tarde en, en El, el Honorio honor Bustos. Bien. Sí. Bien, chicos, algo más que quedan, ni ir a Grea, a Grea. Entrada libre y gratuita. Eh, claro. Sí, señor. Vamos a meter ahí con un café de garroba, algunas, algunas galletitas ahí, este, así que vamos a esperar ahí para que bien cómodos. Bien. Eh, un lindo espacio, un lindo lugar de... Eh, ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿En la biblioteca? Al frente de la biblioteca, en salón que está al frente ah, la, ahí, ahí va a ser ¿Se bueno. pueden llevar un pendrive y llevarse el libro en el pendrive? Te lo sabes? paso por Whatsapp No, digo, la gente que va para allá Ah, se lo pasamos por Whatsapp si sí, todo ah. el mundo tiene así Ah, bueno Eso de pendrive, pasa virus Pero con el pendrive sí, sí, sí, tienen que ir tu compu. Ir <ríe> físicamente <ríe> con el pendrive <ríe> Si no te mandan un mensaje Si mándame el libro, no voy No, no, hay que ir Y, y estaría bueno que vayan, eh, está bueno que participen, eh, está bueno que nos veamos las caras ¿Qué? y que nos juntemos también, porque esto es para festejar, se está presentando claro. un libro sobre un ordenamiento territorial en nuestra zona, creo que hay que festejarlo. Sí, sí, totalmente, totalmente está bueno esto sí, bueno. de la claro. que, de juntarnos, ver las caras, está bueno lo que promueve Coqui. Ajá. aparte tomamos un café de algarroba como merienda y después tomamos el vino como vos decir claro, con las galletitas claro. ¿las galletitas de qué son? de algarroba ¿esto sí. es por ustedes chicos? no, no, no no, no, no, no, no. no podemos hacer todo tan, tanto no, no no, le sigo no, pidiendo no, no. todo no chicos. podría salir tan rico yo creo que puedo hacer un chapati jajaja ¿Un, ¿Un chapati. ¿Qué sería? Esa cosa hippie, pan hippie, que no tiene <risa> levadura. Ah, o sea, cada vez nos están convenciendo más. No sé, sí, sí, sí. Pero está bueno, bueno chicos, este ojalá que haya mucha, mucha gente este ahí en el honorio busto, porque estamos hablando de un, algo muy importante, estamos sí. hablando de algo muy importante y ya que nos hablan los los candidatos, este está bueno que, que lo hablen ustedes, ¿no? que, que lo bueno, ustedes, este va a estar la gente que hizo el libro, entonces, bueno, este no saquemos dudas, nos interesamos, sí. este no. no eh, informamos, Y a, aparte aprendamos. te esperamos. Te, bueno. te comprometemos. A vos con sí. Satan también. Mariano sí. dijo que ya estaba ahí sí. va de fotógrafo, de una, está contratado. De, de acá foto. ya sale para allá a esperar el Y vamos, vamos a la concentración primero. Bien. Ay, bien Sa salimos bien. del Parque Solar. Claro, claro, hace la previa, se hace la previa antes. Sí. Bueno, es un lindo espacio ahí en el Honorio Augusto, que sí. Felicitamos, ¿no? Que estén abiertas estas propuestas. Como decís vos, están escuchan y eso ya... Eh, es importante ¿no? este, que nos cierren las puertas de cosas que nos atraviesan a todos. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Así que bueno, está bueno, hay que ir porque así le podemos seguir preguntando a nuestros políticos, a nuestros candidatos que piensan de todas estas cosas, claro. ¿no? De un ordenamiento. Sí. Y seguramente la, la, la gente de INTA va a tener una información muy buena como para para desurrarnos, así que si la gente lee el libro y va y hace preguntas copadas, estaría genial. Estaría muy bueno, ¿no? estaría muy bueno. Sí. bueno es, en el honor y gusto nos han sabido recibir con un con la propuesta de cine que hicimos. Ah, el ciclo de cine, sí. ciclo de cine. Ah, la saludamos. Bueno sí, sí, termina que no supo recibir ahí para hacer. Se vamos a dar a nuestro ciclo de cine acá en nuestra casita. Ah, sí, sí, ahí, sí, bien ya bien vamos ahí. a volver así que también ustedes si tienen eh, eh, películas documentales para proponer este, está acá abierta en la, la radio, ustedes saben Excelente. así que bueno sí, chicos igual se, se me ocurría ya que tenemos algunos teléfonos de candidatos que le hemos invitado a venir eh, después que abran el pdf, se lo mandamos de guapo y listo todos los candidatos, por lo menos no pueden decir no, no lo tuve Ah, sí, sí. Bueno, bien, bien, eh, bien por eso. Gonza, vos lo tenés, yo te lo pasé. Sí, sí. Así no que, eh, no, con, no, no. con todo que... amor y respeto, lo podés compartir a todos los que vos quieras y sientas. Bien. <risa> bien. Eh, gente, nos estamos viendo, son las ah, no. 56. Este, ¿Algo que quieran agregar, chicos? Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ustedes, pero siempre materia dispuesta. Este... Es una radio comunitaria, este, está para esto la radio, así que bueno, eh, cada vez que quieran, las veces que necesitan venir para lo que sea, para ordenar esto este caos que tenemos, <ríe> acá la radio está abierta. Bueno, sí. muchas gracias bueno, repartimos la invitación. Sí. 2 de julio, 18 horas en el honor de Bustos de Villacurro de Ochen. Esperamos ahí, para que vengamos ahí, compartamos y aprendamos ahí sobre nuestro territorio. Bien. Muchas gracias. O sea, hoy miércoles... Ahora, miércoles no, jueves, el viernes, este viernes. Este viernes, este viernes 2 de junio, bien. Eh, bien, ¿Gon? Eh, bueno, nos estamos escuchando el miércoles que viene, vamos a tener que ir a preguntar algo a los chicos de INTA sí totalmente bueno acá nos vamos en una edición más eh, en esta décima temporada un día eh, recordando que está es la córdoba del corobazo no nos olvidemos por favor en estas elecciones esto fue un día no mm.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 Veo mi corazón Veo mi puerta roja Pintada de negro Quizás desaparezca Y no enfrentaré el dolor Si miro mi a La puerta del sol En la mañana Sé que reirá conmigo el amor Veo mi puerta roja Pintada